Eh, bueno, eh, lo repetimos. El eh, estudio, los niños que viven en entornos muy urbanizados tienen un casi un 200% más elevado de sufrir esquizofrenia. Decían, lo publicaban. Es que, eh... es que lo dice todo, ¿eh? eh... Sí.